La radio de Elche. La Glorieta con Rosmar Alonso. Son. Saludos, son las nueve en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa de este lunes 26 de abril. Comenzamos una semana en la que los valencianos entramos en una nueva fase de la desescalada. Se suavizan algunas de las restricciones y a partir de hoy los comercios y la hostelería amplían sus horarios de apertura. Podrán cerrar a las 10 de la noche a la hora del toque de queda que continúa manteniéndose. El aforo en el interior de los restaurantes y las cafeterías continúa siendo de un tercio y las terrazas del 100%, con un máximo de 6 personas por mesa. Otra restricción que se suaviza son los aforos para las actividades culturales que se amplían hasta el 75% y hasta el 50% para las ceremonias. Una medida aplaudida ahora que entramos en el mes de las comuniones. El cierre perimetral continúa y lo hará hasta el 9 de mayo, día en que va a decaer el estado de alarma. El presidente del Consejo, Chimo Puch, aseguró que si se está avanzando en esta desescalada es porque la comunidad valenciana está, eh, puede y tiene los, eh, las herramientas suficientes para contener la cuarta ola. Seguimos teniendo una incidencia media de las más bajas del país y alejada de la zona de riesgo. En Elche la tasa era del 38% por cada 100.000 habitantes el pasado viernes y habrá que esperar a mañana martes para saber de qué forma está evolucionando la pandemia. En nuestro municipio una vez se conozcan ...los datos actualizados por municipios eh, que siempre aporta... ...la Consejería de Sanidad los viernes y los martes de cada semana... ...y hoy las instalaciones de IFA vuelven a abrirse para la vacuna... ...tanto hoy como mañana martes se retoma la vacunación... ...a los mayores de 60 y 70 años... ...con vacunas que han llegado a la Comunidad Valenciana... Son más dosis las que se van a suministrar esta semana que en la anterior, gracias a esa incorporación de la vacuna Janssen. El alcalde destacó que se van a vacunar cerca de 8.000 personas en IFA. Están citados los nacidos entre 1956 y 1961 para hoy y los nacidos entre 1950 y 1951. Escuchamos... Al alcalde, que volvió a pedir prudencia a los ciudadanos que cumplan las normas para contener los contagios. Y recordó también que hay transporte gratuito de bus para llegar a IFA. Esta semana se suma una nueva parada en Torrellana. Sí, en efecto, comienza una semana muy importante en la que entran en vigor las nuevas medidas sanitarias que significan un grado de mayor apertura para el sector de la hostelería y la restauración, algo que desde luego valoramos de una forma muy positiva. Es cierto que la situación epidemiológica en Elche y en la Comunidad Valenciana está en niveles muy aceptables, con una incidencia que podríamos calificar Como mínima, sin embargo, no podemos relajarnos porque todos somos conscientes de que la capacidad de transmisión del virus es realmente alta. Por lo tanto, ante ello, debo seguir pidiendo a los ilicitanos la máxima responsabilidad individual y el ser estrictos en el cumplimiento de las medidas para continuar sorteando la llamada cuarta ola. Entre tanto, el gran objetivo es continuar con el proceso de vacunación. Esta semana, entre la actividad que se desarrolla en IFA y en los centros de salud, se vacunarán aproximadamente unas 13.000 personas más, con lo que seguimos avanzando en el proceso de vacunación con la finalidad de conseguir la inmunización de la mayoría de la población como medio de recuperar la normalidad sanitaria, social y económica. Por último, debo destacar que para la vacunación en IFA, este lunes y martes, de nuevo habrá autobuses gratuitos que salen desde la estación de Renfe en Carrús y que incorporan una parada en Torrellano para facilitar el acceso al recinto de vacunación. 101.4 Telehealth Radio Marca La Glorieta con Rosmar Alonso Pues hemos querido comenzar con la canción original que se ha llevado este año el Oscar, la canción compuesta por la cantante estadounidense Ger para la película Judas y el Mesías Negro. ...y hemos comenzado con esta canción del programa La Glorieta... ...que tiene contenidos, eh, vamos a recordar en unos minutos... ...que se ha pedido por parte de muchísimos colectivos... Eh, ...de este país al gobierno de Pedro Sánchez que eh, declare el 26 de abril como Día del Niño y la Niña con el fin de reconocer el comportamiento ejemplar que tuvieron los pequeños de la casa durante el confinamiento y se si ha escogido esta fecha porque fue el primer día en que pudieron salir a la calle tras 42 días de estar encerrados en casa. Del impacto que está dejando la pandemia en la población infantil hablaremos, como decimos, en unos minutos con el psicólogo Rafa Rodríguez. ...y seguiremos abordando el tema del agua... ...con el presidente de Riegos de Levante, Javier Bedenguer... ...y a las 10 de la mañana... ...les recordamos que Paco Gómez y José Antonio González... ...estarán en los estudios de Tel en Radio Marca... ...para hablar de la tertulia deportiva... ...en la tertulia deportiva de la victoria de Elche... ...tres puntos que consiguieron frente al Levante... ...decisivos para seguir soñando... ...con la permanencia en primera división... ...y acabaremos hablando del chopo ilicitano... ...así que les invitamos a que se queden... ...en este programa, en La Glorieta, en el 101.4... ...y hoy es importante, es un día importante... ...porque las instalaciones de IFA vuelven a abrirse... ...para seguir vacunando a los mayores de 60 y 70 años... El alcalde en sus declaraciones, las hemos escuchado, pues ha pedido prudencia porque aunque estemos alejados de la zona de riesgo con una tasa de incidencia por debajo de los 40 casos por cada 100.000 habitantes, es importante seguir cumpliendo las normas de seguridad, llevar la mascarilla, el distanciamiento... ...porque las restricciones se relajan... ...porque hemos podido de momento contener... ...la cuarta ola en la Comunidad Autonómica... ...pero ojo, no se suavizan todas las restricciones... ...seguimos con el toque de queda hasta el 9 de mayo... ...a las 10 de la noche y seguimos... ...con el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana... ...hoy del baúl de los recuerdos... ...hemos sacado una canción de Marisol... ...que ya anticipaba... Eso de la máscara. No mires, no escuches, no hables. Ponte la... La máscara, la máscara, ah, ah, ah. ponte la máscara, la máscara. Porque todo lleva en su disfraz. Todo es fantástico, fantástico. Ah, ah, ah. Ponte la máscara, la máscara. Y te servirá de talisman. ¡Yo te pido! Ponte, ponte, ponte, ponte bien la máscara, la máscara. Ah, ah, ah. Ponte la máscara, tu máscara. Y podrás tener felicidad, porque todos llevan su disfraz. Porque todo el año es carnaval.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 17 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. Miles de colectivos de este país han pedido al gobierno de Pedro Sánchez que declare el 26 de abril Día del Niño y de la Niña, en recuerdo a la fecha en la que los más pequeños de la casa pudieron salir a la calle a jugar después de permanecer 42 días confinados a causa de esta pandemia. En este día se quiere reconocer el comportamiento que tuvo la población infantil y sobre todo reivindicar la necesidad de garantizar su bienestar a través de las actividades lúdicas, culturales y deportivas. Pues bien, hoy queremos hablar de nuevo con el psicólogo Rafa Rodríguez, quien hace unos meses publicó su, li su libro Invencible, un auténtico manual para amar los problemas. ...para conocer cuál es el impacto que ha tenido... ...y que está teniendo esta pandemia... ...en nuestros hijos... ...Rafa Rodríguez, muy buenos días de nuevo... ...Hola... ...pues parece... ...Hola... ...buenos días... ...parece que no podemos escuchar... Eh... ...pues tenemos unos problemas técnicos... ...que vamos a intentar solucionarlo... ...de inmediato...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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues volvemos a intentar recuperar esa conexión telefónica con el psicólogo Rafa Rodríguez. Muy buenos días, Rafa. Muy buenos sí. días, ¿qué tal? Ahora sí, te tenemos. Eh, pues bien, hoy, 26 de abril, se cumple un año desde que los niños pudieron salir a la calle después de estar 42 días confinados. ¿Qué huella está dejando? ¿Esto tiene que pasar factura en la salud mental de nuestros eh, pequeños, Rafa? Bueno, no necesariamente. De, ¿De la pandemia? Bueno, no necesariamente, digamos. Eh, al final. Eh este momento digamos los niños eh, básicamente su su gran alimento es el amor, es el cariño de sus padres, digamos, no, los niños si, si no tienen amor, por mucha leche que le des, por mucha comida que le des se mueren, ¿no? Entonces ¿qué sucede? digamos que que este, este momento de confinamiento eh, bien llevado me refiero afectivamente emocionalmente incluso puede ser muy muy potente Porque yo te hablo, por ejemplo, de mi experiencia ¿no? Yo tengo tres niños y, y esa etapa de confinamiento Y la que estamos viviendo Pues a nosotros nos ha unido más En lugar de separarnos eh, Pero claro Para eso hay que, hay que tener inteligencia relacional Hay que tener inteligencia emocional eh, Y claro eh, Si estás bien, digamos Si cuidas bien la relación con ellos eh, Es fantástico Ahora también tiene la parte contraria Digamos, al final, si, si hay un clima de, de crispación, un clima de tensión, en ese, en ese aspecto sí que les pasa factura. Pero no les pasa factura por, por el COVID, sino que les, les pasa factura por las relaciones, eh, en este caso internas, por las relaciones familiares que están teniendo en casa. Eh, pero... Eh, esto se trata de una familia quizá eh, donde el COVID no haya aparecido pero una familia donde la enfermedad ha llegado, eh, han tenido que estar sus padres en el hospital o han claro. estado confinados más, eh, ¿esto que, que, que puede tener un grado de ansiedad en los más pequeños, pueden tener miedos? ¿Qué, ¿Qué consecuencias puede tener? Eh, claro, evidentemente, evidentemente, digamos, si han tenido, si han según el nivel, de, en este caso, de madurez de, de los niños, ¿no? Eh, porque en algunos casos, pues, eh, bueno, eh, tienen una, digamos, es como yo lo comparo, como seguramente que todos los oyentes han visto La vida es bella, ¿no? Eh, como, como ese padre, ante un campo de nazi, ¿no?, pues es capaz de contar una historia ...que automáticamente pues el niño ve unas cosas... ...pero el significado que le da son totalmente las contrarias ¿no? Pues claro, eh, el cómo se haga eso es el efecto que va a tener... ...digamos al final no es lo que nos pasa... ...sino es el significado y cómo interpretamos todo eso que nos pasa. Eh, claro, eh, ¿dónde está el gran efecto? Yo bajo mi punto de vista el gran efecto no es que, hayan, que, los, que los cónyuges... ...han tenido la enfermedad ¿no? Porque al final si se si han salido bien... ...pues incluso puede ser reforzado, ¿no?... ...el, el, el gran problema eh, radica en que hayan perdido a los, a los cónyuges, ¿no?... ...que hayan perdido a, a familiares... ...y que eso pues le, les haya dejado una huella eh, emocional importante, ¿no?... ...pero bueno, eso al final es, eh, se produce en cualquier pérdida, ¿no?... ...digamos, cuando eh, te quedas sin padres o te quedas sin madres... ...o, o tus familiares eh, más allegados... ...y, y tienes, eh, digamos, y te sientes afectivamente ligados a ellos desaparecen, ya puede ser un abuelo, ya puede ser un ser querido, eh, que tienes mucha afilidad, bueno, pues eso te deja eso te deja huella y tienes que, que pasar el duelo, ¿no? Pero lo que vengo a decir es que no está tanto asociado a, al, al COVID en sí mismo, sino que está, está, digamos, asociado al nivel afectivo que yo tenga con esos seres queridos, ¿no? Digamos, igual eso me puede pasar en un accidente de coche que pierdo mis padres, que me puede pasar aquí, digamos, la diferencia no es, no es por el COVID, claro. sino que es la situación esa que me ha hecho perder a alguien que yo tengo mucho vínculo, ¿no? Entonces, eh, eso está pasando constantemente, ¿no? Digamos, eh, accidentes, pérdidas en accidentes en aviones, accidentes en coche, eh, en fin, este es el tema. Lo que pasa uh -huh. es que, claro, que ahora, eh, bueno, le, le tenemos nombre, digamos, es la situación que estamos viviendo y, claro, cuántos, por ejemplo, eh, con todos los... Eh, con todos los abuelos que, que han estado en la residencia y que han muerto. Bueno, pues si, si yo efectivamente pues me siento eh, en contacto con, mi, con, mis, con mis abuelos y, y efectivamente pues son para mí una referencia y de repente pues no los puedo ver y de repente pues de un día para el otro pues desaparecen y me quedo solo con la imagen anterior y, y de repente ya no están, si yo me siento efectivamente unido a ellos, eso va a tener un... ...va a tener un impacto en mí, evidentemente. Pero los padres, porque has comentado que se puede... ...los padres con, utilizando las herramientas... ...pueden unir aún más la familia... ...pero pueden suplir eh, la modificación que han vivido los niños... ...con el confinamiento y con esto de las normativas... ...el distanciamiento social... ...el no haber tenido colegio durante esos 42 días... ...sus amigos, las relaciones sociales... ¿Esto se puede suplir? Los padres pueden... Yo, si, si, te hablo, si te hablo de mi experiencia, si te hablo de lo que entiendo, sí. Y además es su obligación, es su trabajo. Digamos, eh, claro que lo puede suplir, pero claro, para esto hay que tener una determinada actitud, hay que tener creatividad, hay que, hay que vivir el presente, no hay que estar allí. ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que muchas veces pues, estamos con los niños y lo vemos como una carga, ¿no? En lugar de verlo como algo... Positivo, claro. claro no, de deb percepción... no deben claro. ser una carga los niños, con lo claro. que el juego es fundamental porque eh, las actividades culturales, lúdicas, de de son la clave. Claro, digamos, el tema es, es fomentar, claro, otra cosa diferente sería que esto fuera eterno, ¿no? Eh, digamos, oye, que, es que esto es para siempre y tiene que ser para siempre y siempre tenemos que estar así, ¿no? ...bueno, yo sí entiendo que no va a ser siempre así... ...digamos, sí que habrá cambios... ...pero bueno, no vamos a estar siempre así, ¿no? Llegará un momento que, que veremos la luz después del túnel, ¿no? Ahora, si hablamos de unos meses, pues, ¿qué sucede, no? Digamos, que, que al final el primer, eh, el primer trabajo... ...pues lo, lo, lo tienen que hacer los, los padres, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de... ...claro, se junta todo, ¿no? Que si el teletrabajo, que si la atención... ...que si he, he perdido, pues, poder adquisitivo... ...que si el, mi, mi empresa está muy mal... ...que si el negocio no estoy vendiendo... ...claro, todo ese estado emocional... ...si no se va bien... ...se transmite a la relación... ...se transmite a la familia... ...y ahí es cuando los niños eh, sufren... ...¿de acuerdo? Entonces, claro... Este es el, el, ...ese es el tema, ¿no? Digamos, sí, yo lo he vivido en mi, mis propias carnes... ¿no? ...ya te digo, yo he estado pues... ...los dos meses eh, confinados con los tres... ...y te puedo decir que ha sido... ...una aventura maravillosa... Eh, hemos cocinado... ...hemos hecho vídeos... ...hemos hecho de youtuber... Eh, ...nos hemos disfrazado... ...hemos hecho de todo... ...porque eh, en ese caso yo entendía... ...claro, yo tengo 50 años... ...y, y, y los veo que, que, se, que se van... ...que dentro de dos días ya no están ¿no?... ...entonces uh -huh. mi forma de verlo ¿cuál es?... ...es que cada, cada día... ...pues es un regalo el poder estar con ellos ¿no?... ...entonces claro, no es lo que nos pasa... ...es el significado... ...que le damos a lo que nos pasa... ...entonces hay otras familias que no... ...que lo ven como una carga... ...que lo ven con tensión... ...que lo ven con preocupación... ...y claro, y todo ese estado emocional se transmite entonces eso es lo que ellos chupan no entonces aquí no aquí cada en mi casa pues cada día hacíamos un pastel o hacíamos tal eh, nos poníamos el gorro empezábamos por la harina que si las pizzas que si esto que si lo otro y cada día era pues una planificación de qué vamos de qué vamos a hacer Y luego ¿no? también bueno pues pues yo me entregué eh, me entregué con ellos eh, en cuerpo y alma la verdad es que nos uh -huh. entregamos tanto mi mujer como yo en cuerpo y alma a, a estar por ellos y estar los unos por los otros y cuidarnos no y la verdad que Lo digo de corazón, ¿no? Digamos, ha sido un momento en el que nos ha unido muchísimo porque sentimos ese vínculo más fuerte y sabemos que el uno está para el otro, ¿no? No pero, ha habido. Pero, ¿qué pasa con los padres que tienen que tel teletrabajar o que tienen que trabajar, que no, no pueden entregarse de cuerpo y alma tanto tiempo, pueden dedicar a eso. Claro, sus... pero es que, claro, pero vamos a ver, sí que pueden, digamos, eh, en la familia se tienen que organizar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, digamos, al final, eh, lo que está claro que esto en psicología le llamamos el cambio de mito El cambio de historia, y que ya no es, digamos, en ese proceso No es lo mismo antes que ahora, ¿no? Con lo cual, hay que coger lo bueno del, del pasado y, y cambiar la historia Digamos, ahora se abre una página nueva y tienes que tener nuevas habilidades, nuevos hábitos Hay que organizarse, hay que poner nuevos roles, nuevas estructuras Digamos, no, no se puede pretender que, que se produzca el cambio y querer hacer lo mismo que estábamos haciendo antes con un cambio como este. Con lo cual, si no se puede, bueno, pues eh, a, hay que organizarse, digamos, si son dos, dos personas, pues hay que organizarse, digamos, es que eh, hay que tomar decisiones respecto a esto, ¿no? Digamos, tienes el trabajo, tienes los hijos, bueno, ¿qué haces? no? ¿Cómo lo organizas? Digamos, eh, no hace, creo yo eh, que no hace uh -huh. falta vestir a un santo para desvestir a otro, ¿no? Digamos, uh -huh. hay que organizarse de alguna manera que permita, pues también es tu responsabilidad ser el padre, ¿verdad?, igual que es tu responsabilidad, pues ser trabajador o ser empresario, pero una es más que otra. Pero, ¿cómo, no. se, ¿cómo los padres pueden amar los problemas? Porque tienen que estar bien, tienen para trasladar ese estado emocional a sus hijos, pero ¿cómo pueden amar los problemas que vienen ahora con la crisis? Claro, es que eh, hay, un, hay un dicho que dice que es que lo que nos pasa no sabemos. Si, si me das un, un 30 segundos, te explico una metáfora muy rápida, ...para que entiendas lo que te quiero decir... ...mira, esta, había un, un, eh, un señor que era muy sabio... ...en una, en una, en una, en una aldea y tenía cinco caballos... Eh, ...se levantó por la mañana y vio que los cinco caballos... ...se habían marchado y bajó al pueblo y les dijo al pueblo... ...mirad, en la cantina, mis cinco caballos se han ido... ...y el pueblo dijo, oh, qué mala suerte... ...pero el hombre que era muy sabio dijo, mala suerte... ...puede ser que sí o puede ser que no... ...a las dos semanas esos cinco caballos trajeron cinco yeguas... El hombre se asomó y vio, hoy oh, cinco yeguas. Bajó al pueblo y dijo, mira, tengo cinco caballos y cinco yeguas. Y el pueblo dijo, oh, qué mala suerte. Qué buena suerte en este caso. Su hijo se montó en una yegua y se partió la pierna. Vino y bajó al pueblo y dijo, mira lo que le ha pasado a mi hijo, que se ha montado en una yegua y se ha partido la pierna. Y el pueblo dijo, oh, qué mala suerte. Al cabo de un tiempo vino el, el ejército a reclutarlo. Y a él no lo reclutaron porque tenía la pierna, la pierna, la pierna rota. Y bajó al pueblo y dijo, mirad. ...mi hijo se ha librado de la guerra... ...y todo el pueblo dijo... ...oh, qué buena suerte... ...con esta historia yo puedo estar infinitamente... ...digamos, nunca vamos a saber... ...lo que es bueno y lo que es malo... ...quién sabe si esto que nos está pasando es bueno... ...o quién sabe que esto que nos está pasando es malo... ...digamos, automáticamente nuestra cabeza siempre va a la parte... ...a la parte negativa... ...va a la parte de que tiene que ser malo... ...y si resulta que esto es lo mejor que nos puede estar pasando para que nos demos cuenta de todo lo que tenemos, para que nos demos cuenta de lo importante que son nuestros hijos, de lo importante que es nuestra, de nuestra mujer, de lo importante que es el trabajo, de lo importante que son las relaciones, de lo importante, en fin, y, y sacar todo el abanico de recursos que, que tenemos, ¿no?, de, digamos, emocionales, de creatividad. ¿Quién no te dice que esto es lo mejor que nos se puede estar pasando? Ese es el quid de la cuestión. Eh, ¿Qué te parece? Eh, pues eh, eh, algunas familias con sus hijos que han caído en adicciones eh, de juego ejemplo, o de móvil o de videojuegos durante esta etapa de COVID, le, está, le diría a usted eh, qué mal lo estamos pasando, ¿no? Claro, digamos, pero sí, si, si, eh, por, claro, por ejemplo, yo te hablo de... son hábitos, ¿no? Digamos, al final, el, la, y, y ya sé que es duro decirlo, ¿no?, pero muchas de las veces... Eh, ...muchos de nuestros hijos son reflejo de, nos, de nosotros... ...no es, digamos, al final... ...los hijos son reflejo de las relaciones en las que están, ¿no?... Eh, ...con lo cual, yo te hablo por mí... ...en mi casa no hay televisión... ...es muy poco la televisión, no hay televisión... ...entonces, es otra educación... Es pero otra habrá dispositivos casa. móviles... ...no tendrán ustedes televisión, pero... Sí, ...sus hay, hijos hay tienen móviles... móviles. Hay ...y hay que educar, ¿no?, sobre eso, ¿no?... Uh -huh. ...hay que educar, digamos, porque los tengan... Igual que tenemos muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y ya sé que a lo mejor soy un poco brusco en este caso, ¿no? Pero es un poco, se coge el hábito, porque al final, en muchos de los casos, ¿qué sucede, no? Que el, el, el dispositivo móvil o el dispositivo de la tablet total, lo que hacen es que nos dejen tranquilitos un rato. Nos dejan tranquilitos un rato. Y ese tranquilitos un rato, eh, yo me permito hacer otras cosas. Y entonces ya vas cogiendo el hábito, el hábito, el hábito. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños eh, se enganchan con aquellos en los que se sienten conectados. No es por, por, el, por el dispositivo en sí mismo, sino que ahí se sienten importantes, se sienten conectados, se sienten, bueno, que en, en cierta manera están hablando su lenguaje, sienten que son, que son algo, ¿no? Digamos que al final, de alguna manera, entre comillas, esa tablet le está dando el amor que quizá en su momento mm. eh, no recibían de, de, de... No digo que los padres no los quieran. Digamos, pasa que hay que hacer acciones concretas ...que demuestren, que demuestren eso... ...y luego que pasa también, ¿no?... ...digamos, yo tengo 50 años... ...claro, eh... ...si no estás actualizado estás muerto... ...porque ahora te utilizan un lenguaje... ...eh, que no los entiendes... ...yo a veces no los entiendo... ...pero me tengo que actualizar... ...porque si no me actualizo... ...su forma de hablar, su forma de decir... ...su forma de jugar ya no es la misma... ...que cuando jugábamos nosotros... ...con lo cual, eh, ahora se puede jugar a hacer youtubers... ...si no sabes de qué va eso... ...pues no sabes, no sabes, no... ...no, no puedes jugar con ellos... ¿Me entiendes? Entonces, claro, eh, al final, eh, cuando el, el, el, el, no estamos, digamos, ¿cómo decirlo?, cuando no somos conscientes o, o, o, digamos, se nos pasan las cosas y luego muchas veces, pues ya vamos tarde. Entonces, claro, todos sabemos que cambiar un hábito es, es muy difícil, digamos, una vez que el árbol crece, eh, es difícil, pero no imposible. Pues en Rafa Rodríguez no hay más tiempo. Le agradecemos esta lección para los padres emocional que tienen que aprender los padres para poder garantizar el bienestar y la salud mental de sus hijos en tiempos como el que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. A ti. Muy buenos días y muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con y Alonso. Y antes de continuar con la siguiente entrevista, vamos con la canción de Serrat, muy recurrida para días tan lluviosos como el de hoy.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 Pues con esta bella balada de Joan Manuel Sorrat, que hace referencia a la lluvia, comenzamos la siguiente entrevista con el presidente de Ríos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central de Segura, él es Javier Berenguer. Y comenzamos esa entrevista con él porque dentro de unos minutos se va a reunir en Murcia con los consejeros de Agricultura, tanto de Murcia como de aquí, la consellera de Agricultura, la ilicitana Mireia Moya, para seguir hablando, para hacer frente común y seguir defendiendo el trasvase Tajo Segura ante la amenaza de cierre que representa la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de incrementar los caudales ecológicos y de cambiar en estos momentos las reglas de explotación del trasvase. Javier Berenguer, muy Buenos días. Buenos días. Eh, ...tenemos problemas con Javier Berenguer... ...muy buenos días... ...Javier Berenguer... ...buenos días... Sí. ...ah, pues Sí, bueno, ya, buenos días. tenemos problemas... ...muy buenos días... Eh, eh, ...no sé si ha, ha escuchado lo que estábamos diciendo... ...y es que usted en estos momentos está esperando... ...a que lleguen los consejeros de Murcia y de Valencia... ...de Agricultura y Medio Ambiente... ...para qué, Javier... ...que, que sí. la reunión de hoy en Murcia es importante... Sí, hola, buenos días. Bueno, la verdad es que no escucho nada. Me acabo de empezar a escuchar ahora. Estaba no aquí mal. un poquito en silencio. No. Eh, bueno, pues eh, eh, sí, efectivamente, o sea, nos reunimos aquí, tanto el presidente de, del sindicato como yo, como vicepresidente, y bueno, nos han pedido la reunión. Fue a petición de, la, de nuestra consejera, de Mireia Moyá, y también asistirá el, el consejero de aquí de la Comunidad Autónoma de Murcia, Antonio Luengo. Eh, entonces, tenemos la reunión ahora en unos minutos. Eh, ¿Qué van a pedir ustedes a los consejeros? Bueno, eh, de alguna forma también es a una postura, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos, eh, tanto un consejero como el otro, un gobierno como el otro, tienen claro que esto, el, el, el ataque que estamos sufriendo con el trasvase, porque, bueno, ya estamos viendo en principio, quieren recortarnos el, el, el trasvase nivel 2, de 38-27, y luego el mayor problema, que es lo que estamos hablando, de los caudales ecológicos. Pues, de alguna manera... Eh, es ponerse en común y yo creo que aunar esfuerzos para intentar parar esto Que, que lo que está claro es que el gobierno va por libre está, Todos le están diciendo que no pueden tocar la regla de explotación Y además que no es el momento para hacer estas modificaciones Y bueno, el gobierno sigue, sigue adelante con sus pretensiones Y de alguna forma bueno, tenemos que intentar aunar esfuerzos para, para intentar pararlo Ah, lo vimos en la, en la concentración que tuvieron la pasada semana frente a la subdelegación del Gobierno, eh, convocada por el Círculo del Agua, y le pregunto, ¿va a haber más movilizaciones? Sí, bueno, nosotros tenemos, eh, tenemos previsto el próximo día 15 de mayo hacer concentraciones eh, en los ayuntamientos, ¿no? El, en principio, en principio los, eh, porque claro, nosotros en de somos 13 municipios, ¿no? Entonces lo que queremos es... Eh, centrar ...hacer esas concentraciones en los municipios más grandes, ¿eh? no sé... ...estamos pensando, pues seguramente, evidentemente, Elche... ...y bueno, luego no sé si lo, lo, eh, en, en Orihuela o La Murada también está previsto hacerlo... ...y luego veremos si en algún ayuntamiento más hacer esas concentraciones... ...para que sea un poco más eh, en los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que vamos a incluso, estoy casi convencido... ...de que tendremos el apoyo de los alcaldes donde, donde lo vayamos a hacer... Y luego tenemos previsto también eh, irnos a Madrid, porque algo tendremos que hacer allí en Madrid también. Eh, no sabemos muy bien ahora esta la fecha, no la tenemos cerrada todavía, pero sí que dentro de las posibilidades que nos que nos permitan, pues ir a Madrid y también allí frente al ministerio o en el Congreso, ya veremos a ver en qué formato podemos eh, ir a Madrid y reivindicar también allí el el, el agua que tanto necesitamos, no evidentemente. Los agricultores están unidos en esta defensa del trasvase ante esa amenaza de cierre, pero ¿qué pasa con nuestros representantes políticos? Porque estamos asistiendo aquí a un baile partidista, que si el gobierno de Murcia y Andalucía firman un manifiesto, que si Chimopuch no lo firma porque dicen que esas reuniones con los, eh, sus homólogos son aquelares y que eh, Chimopuch lo que hace es poner sobre la mesa otro manifiesto. ¿Ustedes cómo asisten? ¿Cómo están asistiendo a los movimientos políticos? Bueno, eh, yo es que no voy a entrar en juego político, ¿no? Yo eso son temas que, que cada, cada uno sabrá, eh, porque bueno, es lo que hemos hablado siempre, lo que a lo mejor para uno es bueno, para el otro no, yo no, tampoco voy a entrar ahí, ¿no? Yo lo que creo es que de alguna forma eh, tenemos que, bueno, que seguir... Que lo, lo bueno es que todos apoyen lo, lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? O sea, que la verdad que evidentemente yo entiendo que sí que deben de juntarse porque sí, así lo he dicho yo en todos los sitios no sé si lo harán, por ejemplo hoy tenemos reunión también de la consejera valenciana con el, el consejero murciano eh, yo el tema de político bueno, la verdad que no, no voy a entrar sin embargo, tam lo, igual que se, nos reunimos hoy con los dos gobiernos, pues también se pueden reunir los Los presidentes, no sé muy bien el motivo por el cual no no se ha producido ese ese encuentro. ¿Usted va a tener a Chimopuch mañana en Riegos de Levante? Eh, acaban de confirmárselo, ¿no? Va a venir mañana a a Elche. Sí, bueno, esto era una hace precisamente cuando entró el nuevo secretario autonómico Roger Llanes, bueno, en una en una reunión que tuvimos lo comentamos porque la llanetad está haciendo bastantes. ...inversiones aquí en la Comunidad General... ...se han hecho bastantes cositas... ...y, y bueno, lo habíamos hablado... ...y, y esta semana pasada... Se, ...bueno, me dijeron que estaban pensando... ...que probablemente sí que podrían venir... El, ...esta semana, el martes... Y, ...y bueno, así va a ser... ...mañana seguramente, que bueno, si no pasa nada... ...la verdad que tenemos lluvia... ...y no creo que haya ningún problema... ...pero en principio, precisamente cuando... ...me has llamado... ...estaba yo hablando con protocolo de la General Valenciana... Para, ...para cerrar un poco la, la visita. No te puedo dar muchos datos porque he, tenido, he colgado para poder atenderos a vosotros. Y, en principio, lo que vamos a hacer es eh, empezar a la visita en Benferry. Vamos allí, que es una zona regable también de Río de Levante. Estaremos allí visitando, eh, ver el trasvase, ver cómo funciona... ...veremos algunas de las fincas. Y después, eh, después de ahí iremos al embalse de Crevillente, ¿no? También para que el presidente vea de primera mano... Eh, cómo funciona el trasvase y lo necesario que es. ¿no? Eh, entonces, estaremos también en el envase de crevillente y ya después, eh, no te puedo decir más, porque todavía no he podido, ya he tenido que colgar la llamada y no, no te lo puedo decir. En principio, luego está, es, es, sí que vamos ahí también a la Comunidad General, ahí también tenemos una reunión de trabajo y, bueno, pues más o menos por ahí es por donde estará la visita mañana. Qué lástima no saber si trae ese manifiesto para que ustedes lo suscriban o lo suscriba eh, muchos de los municipios aquí en Elche, como adelantó el alcalde en, el, en la concentración el pasal, la pasada semana, Javier. Pero ya que tienen ustedes a Chimopuch mañana aquí, van a pedirle o van a intentar convencerle porque él tiene un discurso un tanto distinto al de los presidentes de Murcia y de Andalucía y es que él dice que no a cambiar las reglas de explotación y a incrementar los caudales del tajo, a cerrar definitivamente el trasvase-tajo, porque no hay alternativa. ¿Pero qué pasa si el Gobierno de Pedro Sánchez da alternativa? Bueno, eh, yo, creo que, yo, yo creo que tenemos que... El, el presidente, vamos, vamos a aprovechar ese momento ¿no? para, para, para de, de, decirle lo que le tenemos que decir. ¿no? O sea, que, que al fin y al cabo... Eh, eh, el presidente tiene que tiene que postularse. No puede no puede hacer otra otra cosa, ¿no? Y, y se lo vamos a decir y se lo vamos a pedir, evidentemente, porque se lo tenemos se lo tenemos que pedir. Vamos a aprovechar el momento para para hacerlo. Eh, es lo que hemos dicho siempre. Alternativas. Bueno, nosotros eh, no no conocemos eh, alternativas hoy por hoy. No tenemos ninguna, evidentemente. El el agua de salada. Eh, tiene que seguir siendo un complemento porque es un complemento, no podemos hacerlo de otra forma, nosotros no podemos prescindir del trasvase ¿no? con lo cual eh, cualquier otro discurso no va a ser el, el a, a permitir o vamos a querer, ¿no? evidentemente eh, a, más a más es ahora, ¿no? como hemos hablado, encima no, no puede ser un, un recurso convencional porque eh, el agua de salada ni siquiera nos llega no puede llegar a nosotros, ¿no? a nuestra comunidad, ¿no? con lo cual no puede ser un recurso convencional, tiene que seguir siendo un recurso complementario del trasvase de trabajo seguro, tiene que seguir viniendo. Eh, para terminar, no quiero entretenerlo más, porque creo que ya se ha puesto en movimiento. Están ustedes esperando a que sean recibidos, ¿no?, con lo, Mireia Moya y Luengo. ¿Qué esperan de sí, esa... bueno, precisamente acaba de llegar Luengo ahora y estamos esperando a Mireia ahora mismo. Eh, ¿Qué esperan ustedes de esa reunión? ¿Qué espera de la consellera ilicitana y del con consejero murciano? Bueno, pues eh, mira, también nos va a servir esta reunión para saber eh, cuál es la postura de la lleneta Valenciana, ¿no? Y mañana, pues bueno, ya tendremos una avanzadilla, una ¿no? Yo creo que la postura tiene que ser unánime, no podemos presidir detrás base de trabajo segura y tenemos que luchar para que, para que no, no, no, el Gobierno no haga lo que pretende hacer, ¿no? Y yo creo que en eso van a estar los dos gobiernos. Otra cosa sería equivocarse y no estar eh, al lado de lo que queremos los agricultores. Pues esperemos que no se equivoquen y que consigan esa unidad eh, territorial de a Valencia, Andalucía y Murcia frente a la intención de cerrar el trasvase Tajo Segura. Gracias, Javier Berenguer. Y gracias a vosotros. 101.4 Tele Radio Marca.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 La, la, la. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolinera El, Abierto todos los días del año La fabulosa historia de la Rosa y el Jordi A Keikap Vespre, Rosa y Jordi estrobaren en el, el Chardí de les Delicies Ey portaba un llibre Y entre ves y ves es van yechir bellíssimes historias Ey le va a regalar el llibre Y ella le va a donar una rosa y le va a decir: Espera que siempre te recordes de mí. Del 23 de abril al 15 de match, comprar a Elch te premió. Aconseguéis el rascas en el Comercio Set sense Premis están esperando. Rechidoría de Comercio del Ayuntamiento de Elch.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 Tele-Elche. Mucho más que la televisión de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuando quedan cinco minutos para llegar a las diez en punto de la mañana, nosotros continuamos con más música aquí en el 101.4, en el programa La Glorieta. Vamos a escuchar la canción que compuso el pasado año con cierta magia, ...el cantante Marwan... ...la pareja interminable... ...donde ha sabido hablar muy bien... ...de esa línea invisible... ...del amor. Sabes... Estamos condenados a entendernos igual que las mareas y la luna despiertas mis instintos más perversos amor sabes que somos dos desastres naturales tu lado está fundiendo mi armadura Y yo En tus piernas pierdo los modales. Ay, amor, búscame. Cuando las películas se olviden te nombrarte. Cuando las Zie je hoeveel mensen somos dos compuestos inestables, no pueden definirnos ni entendernos, nos hoeveel la pareja interminable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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmaria Alonso Pues pasan cuatro minutos de las diez de la mañana y comenzamos por ser lunes con la tertulia deportiva y además lo hacemos con buenas noticias, con esos tres puntos que el Elche Club de Fútbol pudo ganar en su casa. Paco Gómez, buenos días. Eh, a ver dónde estás. Aquí. Estamos, eh, estamos en un nuevo estudio, pero de forma provisional, hay que decirlo. No se te ve. A ti no bueno, se te ve de momento. Bueno, pero se me escucha, que es lo importante de la, de la radio. Bueno, sí, Era, eh, aquí eh, estamos. Eh. Ahora, te dado, ahora ya me escucho. Te ahora ya me dado, escucho. Ahora suficiente... ya me escucho. Muy bien, muy bien. Ah, suficiente volumen Perfecto. para poder escuchar ese gol que sabe a Gloria: el gol de Luca Boyer. <coughs> Lucas Boyer, sí, sí, marcó un magnífico gol en, en su línea, eh, Lucas. Qué Bollé. grande, qué grande. Sí, sí, sí, la verdad es que un magnífico gol. Y hay que dar también paso a José Antonio González, que también se encuentra en este estudio provisional de Telegips en Radio Marca. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días, compañeros. Antes de hablar del Elche Club de Fútbol, vamos a hablar de nosotros mismos. ¿Por qué, Paco, nos confinas en este estudio? <risa> no, porque estamos mejor <risa> Mucho más pequeño que el que teníamos Estamos antes. en uno de los estudios de grabación, lo digo para los que, estés vi los que estén viendo ahora mismo la señal de, de Tele-Elche. Solo con una cámara. Solo con algún... una cámara eh, y, bueno, es provisional porque van a ser, eh, solo va a ser esta semana. Eh, estamos mejorando las prestaciones de, del estudio principal de Tele-Elche en Radio Marca porque a partir ya de final de semana, eh, yo creo que volveremos a utilizarlo y ya con tecnología HD para que los telespectadores de TeleEltz puedan vernos ya en, en, con tecnología HD, o sea, en, en alta definición, hasta ahora no, no había podido ser, bueno, pues a partir ya de final de semana va a poder ser, pero bueno, lo que es la radio nos siguen escuchando igual, uh -huh. o sea, a través del 101.4, de TeleEltz, de nuestra web, de la app, de TuneIn Radio, de Apple Music, de Evox, en fin, todas las plataformas digitales, los dispositivos digitales para escucharnos. Pero bueno, que para los que nos estén viendo ahora en Elche es, es temporal, van a ser cuatro o cinco días. Bueno, pues <coughs> espero que sean más bien cuatro o tres que ah, cinco o seis. Bueno, el, el tope sí, est sí. el, el top está puesto en el viernes, o sea que en teoría, pues, pa para estrenarnos el sábado con el Elche Atlético de Madrid, en teoría estaría ya el nuevo estudio. Tu responsabilidad es como director de esta casa. A ver si el nuevo marcador lo podéis eh, volver otra vez a hacer en el nuevo estudio. Ya Eso digitalizado es. por completo. Paco, vamos ahora a el Elche Club de Fútbol. ¿Era responsabilidad del entrenador poder eh, ofrecer este triunfo? Mm -hmm. Y lo consiguió. Sí. La un, ver... Uno, un gol a cero. Un gol a cero, pero, pero sabe a gloria. <risa> sí. Sabe a gloria porque... Eh, sin la victoria de este pasado fin de semana yo creo que no estaríamos con opciones todavía reales. Va a ser todavía muy complicado pero ahora hay opciones reales de mantenerse. Sin esa victoria y teniendo en cuenta que los próximos partidos son el Atlético de Madrid y la Real Sociedad de equipos europeos difícilmente pensaríamos, tendríamos esperanzas si y ahora las tenemos en conseguir la permanencia, y es que el Elche eh, eh, en el Martínez Valero se transforma ya lo decíamos, esa era una ventaja jugar más partidos en casa que fuera en esta recta final, y está siendo fundamental se empató contra el Valladolid pero, y de qué manera, se dejó escapar la victoria, ahora echamos de menos esos dos puntos que ahora mismo nos tendrían pues eh, mucho mejor, se ha ganado al Levante, es decir, se ha sacado cuatro puntos de seis, la clave es el Martínez Valero que es, volverá a ser escenario el próximo sábado contra el Atlético de Madrid que está luchando ni más ni menos que por el campeonato de liga en primera división por ser el mejor de la liga española pero jugando en el estadio la gente tiene esperanzas de dar la sorpresa porque el estadio es otra cosa eh, y supongo José Antonio que la gente está con muchas esperanzas de la permanencia en primera división después de ver el partido contra el Levante, contra el Levante sí. fue uno de los mejores partidos del Elche Bueno, a pesar bueno, de que hubo pocos goles No, el Elche hizo lo que tenía que hacer planteó un partido muy serio ante un rival un buen equipo como es el Levante aunque también es verdad y esto se notó a lo largo de los 90 minutos que el equipo de Paco López de, ya no se está jugando prácticamente nada en este tramo final de liga porque tiene ya 38 puntos en el casillero y tiene en su bolsillo la, la permanencia virtual aunque todavía no es matemática no creo que fuese el mejor partido de la temporada para el Elche, fue un partido muy serio en defensa, prácticamente no con concedió ni una sola ocasión de peligro, estuvo muy ordenado durante los 90 minutos y supo aprovechar muy bien las pocas ocasiones que, que tuvo, sobre todo la victoria, aunque el bloque en general todos los jugadores estuvieron bastante bien, hay que destacar a, al goleador, al máximo goleador del equipo esta temporada, Lucas Boye, que consiguió romper por fin esa sequía goleadora, no marcaba desde febrero cuando lo hizo en el nuevo Los Cármenes ante el Granada, y ya no solo por el gol, eh, hizo un trabajo sensacional en punta de ataque. Además, eh, para este partido prácticamente llegaba solo porque el resto de compañeros estaban sancionados o lesionados, teniendo en cuenta que con Nino Fran Escriba apenas está contando y la verdad es que el delantero argentino hizo un auténtico partidazo. Creo que el Elche fue el justo ganador del encuentro y como decía Paco, Ross era una victoria eh, que tenía que darse sí o sí para que el Elche siguiese teniendo opciones de permanencia. Ahora mismo con estos tres puntos salido ya de los puestos de descenso, aunque hay que destacar que el Valladolid tiene un punto menos y también un partido menos, que va a recuperar el próximo miércoles en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, así que si el equipo vallisoletano consigue puntuar en Bilbao el próximo miércoles, el Eche automáticamente caería de nuevo a los puestos de descenso, porque el empate, por ejemplo, eh, dejaría a ambos equipos con 30 puntos y en el, golaje, en el golaveraje general ahí lo tiene perdido el Eche. pero en cualquier caso, es una victoria muy importante la que ...se consiguió contra el eh, Levante... ...y esto rol va a ser una montaña rusa... ...de emociones... ...lo estamos viendo en este tramo final... ...quedan ya cinco partidos... ...quince puntos en juego... ...ahora tiene el Elche ...dos encuentros muy muy complicados... ...contra Atlético de Madrid... ...y la Real Sociedad... Pero ya todo se ve de otra manera después de conseguir esos cuatro puntos de seis posibles la semana pasada y sobre todo después de que el equipo se levantara de ese duro golpe que fue el empate del Valladolid en el tramo final del partido, el miércoles. Sí, sí fue duro, pero menos mal que fue un empate y no una derrota. Eh, Paco, eh, escriba, ¿qué dijo? ¿qué dijo después de, del partido? Bueno, pues que esta victoria era un, un impulso eh, para el equipo que incluso ahora les sabía peor el haber perdido los dos puntos frente al Valladolid, porque de haber ganado ese partido que se estuvo tan cerca como el sábado, pues el Elche ahora mismo tendría una diferencia de 3-4 puntos con el descenso. Tres puntos más el Golaveras con el Valladolid. Ahora solo se tiene uno con el Valladolid, que como gana el miércoles su partido aplazado, nos va a meter otra vez, o incluso un, con el empate nos metería en descenso. Pero bueno, eh, yo creo que nos da impulso, que, nos, que, que al equipo le hace creer esta victoria que van por el buen camino, y yo creo que ahora mismo las cinco finales que le quedan al Elche pues son para eso, como se suele decir, para partirse el pecho, uh -huh. para salir a tope, ...e intentar, bueno, enfocar cada partido... ...no hay que pensar en los eh, cinco que quedan... ...no, hay que pensar en el Atlético de Madrid... En, ...en intentar dar la sorpresa contra el Atlético de Madrid... ...y luego ya vendrá otra batalla... ...pero solo así el Elche va a ser capaz de salvarse... ...porque se están empezando a quedar ya equipos... ...el Eibar parece ya carne de segunda división... ...como el Huesca pinche la próxima jornada... ...podría quedarse ya también descolgado... ...y eso que tuvo una reacción el equipo de Pacheta... ...cuando nos ganó, eh, que parecía que se salía... ...por arriba... Y yo creo que cada jornada va a ir clarificándose esto porque cada vez queda menos margen de error. Entonces, el equipo que siga sumando va a tener muchas papeletas de salvarse. El que pierda dos partidos consecutivos se va a quedar ahí. ¿Y cómo está la plantilla? Porque no podemos per permitirnos ningún error. Hay cada vez menos margen de error. ¿Cómo está, José Antonio, para sí. el próximo partido? La plantilla está muy concienciada, ¿no? Es cierto que el empate la semana pasada contra el Valladolid dejó bastante tocada psicológicamente al equipo pero ha vuelto a demostrar el hecho de Fran Escribá que se repone muy bien de los, de los golpes, lo, lo demostró con la victoria el pasado sábado ante el Levante, el grupo respira optimisto, optimismo, están convencidos de que se va a sacar la, la situación adelante y después ya de cara al partido contra el Atlético de Madrid el próximo sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde, eh, destacar que Escribá va a recuperar de una atacada a varios futbolistas, a los tres sancionados al capitán Gonzalo Verdú al delantero Peremilla y al extremo argentino Emir Rigoni y además eh, ya lo dijo el técnico valenciano en la previa del partido contra el levante también se espera ya el regreso del delantero argentino guido carrillo falta saber qué tipo de lesión puede llegar a tener el lateral zurdo colombiano johan mojica que terminó lesionado el partido contra el levante el pasado sábado pero quitando a mojica el elche en principio no va a tener ninguna baja más bien pues eh, tenemos todos los ingredientes sí. entonces para realizar buenos encuentros el próximo contra el Atlético de Madrid que es muy importante y cómo están los ánimos de los jugadores Escribá dijo sí. eh, declaró que, que ha sido importantísimo, importantísimo estos la tres victoria. Eh, puntos ¿Y los jugadores hablaron después del partido a alguno de ellos? Sí, sí, por ejemplo, uno de ellos, Lucas Boyé el autor del ah, gol. Claro. Eh, Todos reconocían que esta victoria eh, les hacía muchísima falta porque creían lo que estaban haciendo, en el trabajo que estaban haciendo, pero faltaban los resultados. No olvidemos que el Elche llevaba siete jornadas sin ganar desde el principio del mes de marzo. Entonces, tú puedes hacer bien las cosas, pero si no hay resultados, al final, dudas. Y si te entran las dudas... ...eres carne de segunda división... ...entonces yo creo que esta victoria... ...ha venido muy bien y lo reconocí los futbolistas... Eh, ...para creer en lo que están haciendo... ...con Fran Escribá. ...y yo creo que ahora el Elche contra el Atlético de Madrid... ...es uno de esos partidos... ...que tiene mucho que ganar... ...no voy a decir um, poco que perder... ...porque um, perder en casa eh, faltando tan poco... ...aunque la matemática y las matemáticas y la lógica... ...digan que lo normal de cada diez partidos... ...es perder nueve y medio contra el Atlético de Madrid... Uh -huh creo que tiene mucho que ganar, porque muchos dan al Elche ya por el partido por perdido por el potencial del Atlético de Madrid, pero creo que también el Elche tiene mmm, que perder, no sumar en las Bien. pocas jornadas que quedan eh, va a ser una... Un, una losa muy importante porque los rivales no tienen esta semana a lo mejor partidos tan tan importantes entonces yo creo que puntuar sería importantísimo contra el Atlético de Madrid y tanto que viene viene después de una derrota ayer perdió muy exigido claro. está en el borde de perder la liga eso es lo que te iba a preguntar que la liga por arriba se ha puesto muy interesante Buah, me... y está el rojo vivo mejor con que, lo que el, el partido contra el Atlético va a ser muy difícil es que hay tres equipos Ross tres equipos ...perdón, cuatro equipos en tres puntos... Claro. ...en un partido está el Atlético de Madrid... ...73 puntos... ...Real Madrid 71... ...Barcelona 71 y Sevilla que se ha metido ahí con 70... ...pero ojo, con asterisco... ...porque el Barcelona tiene un partido menos... ...que va a jugar este jueves contra el Granada... ...como lo gane... ...el Atlético de Madrid no va a venir aquí como líder... ...lleva líder media liga... ...va a venir como segundo... ...entonces ya va a venir más exigido... ...va a venir con urgencias... ...el Atlético de Madrid es mucho mejor que el Elche... sí. ...pero yo prefiero un Atlético de Madrid... ...que venga como va a venir con urgencias... ...que... Sí. ...sí, sí, sí, sí... ...cuando un equipo es muy bueno... ...el Atlético de Madrid lo es... ...si viene con confianza... ...te va a ganar... ...sí o sí... ...si viene con urgencias... Eh, ...la pelota puede quemar... ...la presión puede atenazar a algunos futbolistas... ...que llevan seis meses... ...pensando que tienen la liga ahí... ...en la punta de los dedos... ...y que se les va a escapar... ...porque sí. como gana el Barça... ...se pone por delante... ...y el Atlético de Madrid después de Leche... Tiene que visitar al Barça. Claro. Entonces, eh, a ver, cualquiera de los escenarios, si viniesen con 10 puntos de ventaja o como van a venir seguramente como segundos, el Atlético de Madrid es el gran favorito. Claro. Pero si a mí me preguntas, yo prefería lo de ayer, que perdiera el Atlético de Madrid y que y... aquí viniese con urgencia y exigido. Pues lo tienes, un Atlético de Madrid rabioso, sí. ¿no? con la intención de ganar. ¿Y qué pasa con los árbitros? Eh, hasta ahora, eh, por estadística, ¿cómo, ¿cómo hemos tenido el arbitraje? Para el Elche Club de Fútbol. ¿Va a ser otro factor fundamental en el encuentro contra el Athletic? Sí, eh, bueno, el, a lo largo de la temporada, al final, yo creo que esto es lógico también, nos, queda la nos puede quedar la sensación de que el Elche ha salido más perjudicado que favorecido, sobre todo porque nos solemos acordar más de las decisiones que se han tomado en contra del equipo ilicitano. El otro día contra el Levante volvimos a tener una situación peculiar no en una acción en la que el Levante se había quedado con un futbolista menos por la roja directa al central Rubén Bezo, que derribó a Pablo Piatti cuando se quedaba ya solo frente a la portería granota. El árbitro del encuentro decidió anular la jugada porque la pelota previamente le había rozado a él uh -huh. en en el, ...en el talón, y la norma dice, la nueva norma, dice que se ha puesto esta temporada, que si la pelota le toca al árbitro directamente hay que parar el juego y hacer bote neutral. Bueno, es al final la parte positiva es que esa acción del pasado sábado quedó como una simple anécdota porque no influyó en el resultado final, pero bueno, los árbitros cometen aciertos, errores eh, en, a lo largo de la temporada, el balance siempre suele equilibrarse, pero sí que es verdad... Aunque el pasado sábado no tuvimos una gran polémica, sí que daba la sensación en las últimas eh, semanas de competición que eh, pitar contra el Elche, o en este caso contra los equipos eh, pequeños, eh, es muy fácil. ¿no? En caso de dudas eh, casi siempre sale favorecido el, el equipo grande. Pero bueno, en líneas generales yo creo que el, el arbitraje es, está siendo bueno. Y, y lo que hay que esperar es que a lo largo de estas últimas cinco jornadas que quedan, pues no, no influya o influya lo menos posible. Eh, suelo preguntarte, Paco, por Nino. Estuvo jugando. Cero minutos. Ah, ¿no? Nada. No jugó. No. Ah, pensaba que sí que estaba. Yo también pensaba que iba a jugar porque tras el Valladolid, tras el partido del miércoles, le preguntamos a Fran Esquiva por Nino, qué estaba pasando, y decía que esta semana, o sea, el partido del sábado contra el Levante, Tendría más minutos pues porque Pérez ya no estaba, estaba sancionado, porque Guido Carrillo estaba lesionado, es decir, solo le quedaba un, le un delantero, Lucas Goye. Bueno, yo creo que a todos nos sorprendió el que no jugara ni un minuto. Eh, estuvo calentando en la banda. Prefirió mm, utilizar a Pablo Piatti como segundo delantero, que es el, el último que llegó en el mercado invernal, bueno, ya en el mercado del paro, vamos. Y está claro que por lo que sea no sé si un tema físico, anímico o porque simplemente <coughs> no le entra por los ojos pues Nino no es no voy a decir del agrado, sino que tiene por delante a varios jugadores por delante de Nino, hasta el punto de que hasta un media punta está por delante de, de Nino más que un delantero entonces, bueno, es una pena porque nos quejábamos con Almirón pero con Escriba está siendo lo mismo o casi peor ¿no? Eh, si se consigue la permanencia, bueno, pues al final eh, lo dejaremos en una Anécdota grande, porque para mí yo creo que Nino está siendo desaprovechado este año en primera división, es un jugadorazo eh, que si no le miras el DNI estaría jugando sin duda más minutos, pero el verle que está a punto de cumplir 41 años, yo creo que eso... <coughs> de alguna manera, congestiona la mente de los entrenadores, ¿no? Y prefieren poner a jugadores más jóvenes, es que si no, no, no lo acabo de entender. Pero bueno, eh, son cosas de entrenadores, esto es como los que beben vino, eh, va por gustos y hay botellas que por muy buenas que sean, pues no las catas, ¿no? Esta no me entra, o sea, la probé una vez y no me va. Pues un poco lo que está pasando a Nino. Yeah. Es un magnífico reserva, un gran reserva, uh -huh. hablando en el símil sí. de vinos, ...y sin embargo, eh, pues eh, no, no lo cata escriba ...y es una pena porque yo creo que... ...y además está, es que está solo a un gol... ...si marca un gol... ...se convertirá en el eh, jugador más veterano... ...en la historia de primera división en marcar. Y la afición sigue acordándose de este hecho... Hay de todo, Ross. Cuando el equipo pierde, sí que a haber más comentarios de por qué no has utilizado a un futbolista o a otro, pero en general, si es que es la tónica a lo largo de toda la temporada, yo creo que los más fieles a Nino, que bueno, es toda la afición del Elche… Eh, ya saben que prácticamente va a contar con muy poquitos minutos en esta recta final del campeonato porque en los anteriores meses de competición apenas ha tenido oportunidades, con Jorge Almirón jugaba muy poco pero es que con Escribá prácticamente no ha jugado nada al final es una decisión deportiva que toma el técnico valenciano y hay que, hay que respetarla no, no queda otra. Yo, yo solo digo que si eh, tras el partido frente al Valladolid donde solo le queda un delantero Además de lo que apoyé, le queda a Nino. Y encima, que eh, era un desgaste físico de haber jugado el miércoles muchos de ellos, y Nino está fresco como una lechuga, si no lo utilizas ya el sábado, ni difícilmente lo vas a utilizar ya. Entonces, eh, está mm. claro que para mí es, es un, un desperdicio no mm. utilizar a, a Nino. Pero, en fin, eh, ah. doctores tiene la iglesia y entrenadores el Elche. Y otra cuestión, <risa> antes de poner el punto final a la tertulia, Paco, eh, ¿el Elche está diciendo algo de, de esa propuesta de la Superliga? No, no se ha mojado. No se ha mojado porque esa Superliga ha tenido... Como que ni le va ni le viene. Claro. Eh, bueno, a ver, le viene como cualquier equipo modesto, no le interesaba. Pero no se ha mojado porque es que ha durado tampoco ese proyecto. Ya. Ha caído a las primeras de cambio, a las 72 horas ha caído el proyecto, haciendo el, el ridículo. Entonces, bueno, se han ido yendo los interesados. No, se, Te se han ido... le preguntaba por si, si tuvo algún, ha tenido algún no. gesto en algún encuentro. No. Bueno, sí, sí, sí, en el partido frente al Valladolid, pero bueno, eso yo creo que fue ordenado por la Liga. Todos los equipos salían, vimos al Elche, vimos al el Valladolid con una camiseta en la que, no recuerdo bien José Antonio, pero hablaba algo así como que potenciaba los valores de la Liga y no sí. los de la Superliga. Yeah. Y que hay que ganárselo en el campo, los méritos deportivos. que sí. Tiene gracia también, por otra parte, por lo que le pasó al Elche con el descenso administrativo. Sí, es, cuando hablamos de hay que ganárselo los méritos es que esta Superliga... Estás planteada desde el punto de vista capitalista, donde no hace falta ganar o perder para estar en la Liga de los Ricos cuando yo creo que el deporte eh, lo que tiene que regirse es por tener premios, si ganas tienes premios, si pierdes eh, tienes castigo, en esta Superliga no hay castigo, el que quede el último no va a descender porque no hay otra Superliga, solo hay una, eh, entonces está, yo creo que estaba mal planteada, estaba mal parida, seguramente mm, con el paso del tiempo se pueda eh, coger el testigo de este proyecto, pero eh, ...en conversaciones con todos los estamentos... ...no dejando aparte a los organizadores como era UEFA, FIFA... ...entonces yo creo que puede llegar a un entendimiento... ...pero de la manera en la que lo ha hecho... ...este grupo de potentes equipos europeos... ...encabezados por el Real Madrid y su presidente... Uh -huh. ...yo creo que era... Um, ...me parece que muy difícil que pudiera salir adelante... Y además es que dejaba a los equipos medios y pequeños eh, con la posibilidad todavía de ser más medios y más pequeños. Entonces yo creo que eh, ha ganado el fútbol, han ganado los, los que han protestado, las aficiones, en contra de este proyecto de la Superliga pero, que no sale adelante. Pero es importante saber, ha ganado el fútbol, pero ¿hasta <coughs> cuándo tendremos fútbol, José Antonio? Si continúan los estadios cerrados, ¿la, la afición se va, huye, va huyendo? Pues, eh, hombre, no, la, la afición es de el todos Chegui los equipos. El sigue teniendo peña, sigue teniendo el apoyo. Claro, miedo claro, pollo, claro los por mismos. supuesto, puesto eh, la, la afición sigue ahí y a la espera y con más ganas de nunca de poder volver a los estadios. La Liga también está peleando por eso, porque no hay que olvidar que poco a poco la afición en otras competiciones, por ejemplo, en el fútbol no profesional, ya puede acudir eh, en parte a los estadios, así que... O sea, que tenemos en, fútbol para... Hay pastor. que seguir esperando. Yo sí. creo que cuando esté... Eh, un 80% de la, de la gente vacunada uh -huh. eh, y puede ser que sea para el principio de la próxima temporada, septiembre, empezaremos a ver cómo la gente va a los estadios, no creo que al 100%. Yo creo que hasta que las mascarillas no se quiten no va a estar al 100%, pero a lo mejor mm, estamos hablando de 50%. Entonces, en un campo como el Elche, donde caben 33.000 personas, pues podemos ver a 15.000 perfectamente. Eh, nunca <tose> podemos hablar de futuro en este no, momento no. de la pandemia. No. Eh, Paco, pero sí vamos a hablar del presente no. de hoy, uh -huh. en A Todo Gol. ¿Qué tienes? Bueno, pues hoy, como siempre, vamos a analizar el partido, la victoria importantísima, lo que queda, que queda cada vez menos y si son auténticas finales. Eh, hoy descansan los jugadores del Elche, entonces vamos a, hemos aprovechado para eh, llamar a uno de los jugadores que han sido también eh, parte de la historia y leyenda franquiverde, José Luis Aciari, el argentino, uh -huh. va a ser nuestro invitado esta noche y bueno, fue un jugador muy importante en la Liga Española, también aquí en el Elche. ¿Se quedó en Elche? Eh, no, vive en Murcia, uh -huh. porque él eh, jugó en el Murcia, jugó en primera, ascendió con el Murcia también y ya se afincó allí y él vive en Murcia. Entonces, aunque aquí estuvo varios años, incluso llegó a ser por un partido entrenador del Elche sí. eh, cuando echaron a, a Vicente Mir. Eh, pero vamos, él ahora está en su carrera de, de, de entrenador por, uh -huh. con equipos murcianos y bueno, esta noche será nuestro invitado a Chiari. Pues muchas gracias Paco Gómez, José Antonio. Ti, Ross. Os gracias. Os dejo Ross. que continuéis trabajando porque tenéis también que preparar el Elche en punta que vendrá a la 1 y 20. Con toda la información también deportiva y lo que ha sucedido... En el partido contra el Levante. Nosotros vamos a continuar y lo hacemos con la ronda de noticias. Lo hacemos en unos segundos. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 6709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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues retomamos la ronda de noticias. Después de la tertulia deportiva, tenemos ya a Salvador Campello preparado para darnos ese repaso de la actualidad. Hoy sí es 26 de abril y el foco está puesto en muchos lugares de la ciudad. Salva, ¿dónde nos llevas? Buenos días. Muy buenos días. Pues en primer lugar nos vamos hasta IFA porque allí ha comenzado, se ha retomado la vacunación masiva. Estas semanas se han recibido hasta un 40% más de dosis de Pfizer en la Comunidad Valenciana. Son casi para toda la comunidad 250.000 dosis que se van a poner entre hoy, 26 de abril, y el próximo domingo 2 de mayo. Cabe destacar que se van a colocar, sobre todo... Eh, ...esas dosis a los grandes dependientes mayores de 70 años, a las personas entre 60 y 65 años... ...se les ha citado en IFA para vacunarles con AstraZeneca y también al personal de riesgo. Cabe destacar que en Elche de momento no ha llegado ninguna dosis de Janssen... ...así que lo que se está colocando en IFA es Pfizer y AstraZeneca... AstraZeneca para de 60 a 65 y para los mayores de 65 las dosis de Pfizer, es lo que hoy se ha retomado uh -huh. en IFA. El otro punto del COVID lo tenemos siempre en los hospitales, porque sabes que ahora vemos la vacunación, pero también cómo está la incidencia, incidencia que conoceremos con datos actualizados mañana, así que solamente nos podemos fijar en la presión hospitalaria Y está un poco mejor que la semana pasada. Y es que no solamente eh, es que ya ha salido una persona de planta, sino que han salido hasta cuatro personas de las UCIs. En este momento, en este momento y por primera vez desde que comenzó la pandemia, no hay ningún paciente en las UCIs de Elche con coronavirus. No hay ningún paciente. Los nueve. La noticia que necesitábamos escuchar: 26 de abril. 26 de abril, ninguna persona con coronavirus en la UCI, eh, nueve personas en planta. Es verdad que ha subido, por ejemplo, el lunes pasado había, había solo una persona en el Hospital General. Hoy hay cuatro ingresadas en planta, aunque la semana pasada se llegó a rozar picos de hasta cinco personas en planta ingresadas. Así que solamente los nueve que hay ahora mismo están en planta entre los dos hospitales. Y precisamente de la vacuna, de la gestión de la vacunación, de la gestión del COVID, de las medidas anti-COVID, se está hablando en el Pleno Municipal, que hoy ...se ha retomado de forma presencial... ...hasta ahora, en los últimos meses... ...desde que iniciamos la tercera hora ...prácticamente en noviembre... ...se había vuelto a hacer de forma telemática... ...solamente estaba el alcalde y los portavoces... ...en el Salón de Plenos... ...hoy ya están todos los 27 reunidos... ...y en el lugar, en lugar a cero del Salón de Plenos... ...se ha llevado esa sesión plenaria al Bailongo... ...bueno mejor dicho, al Centro Cívico de Candalix... ...conocido por todos como el Bailongo... ahí eh, junto a la UNED... ...para que puedan estar juntos todos los concejales verse las caras y debatir. Se ha hablado, o se va a hablar, mejor dicho, de la gestión sanitaria porque el Partido Popular ha pedido la comparecencia de la concejal de Sanidad, de Mario La Galena, para que dé explicaciones sobre cómo se está llevando a cabo la vacunación en Elche, eh, esas paradas de autobús de IFA que no paran en las pedanías, solamente es un recorrido lineal. El alcalde ya ha anunciado que se ha sumado una parada más esta semana eh, en Torrillano. Exactamente, Al menos. pues todo Parece eso es. Parece que van a hacer caso a las críticas que le han llovido por eh, no haber contado con las pedanías en este plan de paradas gratuitas. ...de autobuses para IFA. No solamente del COVID se va a hablar en el Pleno, principalmente van a haber... Bueno, del COVID sí que se va a hablar, pero también por otra razón, y es que coinciden dos mociones de... ...además de los dos socios de gobierno, uh -huh. que se supone que hablan todos los días entre ellos los partidos, PSOE y Compromís... ...pues han presentado una moción muy parecida sobre las vacunas, instan al gobierno de España... ...a que las vacunas eh, tengan una licencia libre... ...para que se puedan fabricar más, etcétera, etcétera... ...algo que no compete al Pleno Municipal de Elche... ...pero bueno, lo han llevado los dos eh, partidos... ...y no solamente coinciden en esa eh, moción... ...de las vacunas del COVID... También los dos socios de gobierno, los que se suponen que hablan todos los días entre ellos, coinciden en una moción sobre el tajo segura, sobre la defensa de nuestros regantes. Y no solamente ellos dos, también lo va a presentar una el moción muy particular. parecida al Partido Popular. Así que veremos si finalmente solamente se queda en una declaración institucional. Como dijo el alcalde. O en tres mociones distintas de tres partidos distintos. Se la hará también fuera de las, eh, de las mociones del presupuesto municipal, porque hoy se liquida el presupuesto, se va a dar cuenta de todas las inversiones que se han llevado a cabo, de lo que se ha realizado, de lo que no se ha realizado, de lo, todo lo que ocurría con el presupuesto del 2020, que ya se ha ido avanzando en los últimos plenos, pues ahora ya, de forma definitiva, se presentará y estaremos muy atentos al porcentaje de lo que se dijo que se iba a invertir y no se ha invertido, y a qué es lo que le contesta la oposición. Un pleno importante, porque se abre ese cajón de las cuentas municipales para ver qué dinero es el que nos ha quedado, el que ha sobrado, en qué se ha gastado, y sobre todo si el remanente de esos 12 millones que tenemos de años anteriores se puede invertir este año en la mitad, todo, o a los parte, bancos. en inversiones. Ya veremos qué decide el equipo de gobierno, qué explicaciones da supongo, a instancias de la oposición. Y también es muy importante el debate sobre el, la defensa del trasvase Tajo Segura, que necesitan los regantes toda la unidad institucional y política necesaria para hacer recomprender al gobierno de Pedro Sánchez que no puede cerrar el trasvase Tajo Segura. Esos Por son eso los dos un, un titulares. Y te dejo un regalo como responsable de los informativos, y es que mañana tenemos aquí al presidente de la Generalitat, Chimo Puig, porque va a venir a Riegos de Levante. Pues estaremos Suponemos que para visitar las instalaciones y para decir en Elche la defensa que realiza de este trasvase Tajo-Segura y no sé si traerá su manifiesto, distinto al manifiesto de los gobiernos de Murcia Y Andalucía. Lo de regalo no sé por lo dices, ¿eh? Así, así vamos. Lo ¿no? de regalo no sé por qué lo dices, <risa> pero bueno, será si más trabajo, en cualquier caso, lo contaremos mañana. Hoy estamos muy atentos a, al Pleno, eh, con esos dos focos, con esos dos titulares. Uno es el, el debate sobre el presupuesto y el otro es el debate sobre eh, el trabajo seguro, sobre las mociones del trabajo seguro, si se convierte o no en moción institucional. Lo y quizá Raúl. la puntilla... Bueno. Lo de regalo lo digo porque es un regalo para el municipio también, que venga el presidente de la Generalitat. Esa la queda porque va a ser más trabajo y vamos a salir de aquí a, a las no, tantas. No, no, que venga el presidente de la Generalitat a nuestra ciudad y a que defender. nos traiga, venga, sí, sí, a, a ver qué anuncios y compromisos nos trae. Te decía que fuera de, de, de los temas importantes del Pleno, uh -huh. la nota discordante donde va a haber polémica, o al menos donde se busca una polémica hoy en el Pleno, eh, va a ser una moción de Vox en defensa de la cruz del ah. Paseo de Germanías, de la famosa, conocida como la Caídos. Cruz de los Caídos. Eh, en se no existe ningún tipo de debate actualmente que sepamos sobre si se debe retirar o no se debe retirar. Es verdad que históricamente los partidos de Izquierda Unida o del de movimiento republicano Llevan pidiendo años retirarlo, pero desde los últimos cinco años no se lleva escuchando nada en torno a, a esa cruz de los caídos. Los vecinos tampoco se han pronunciado ni han dicho nada. Hoy se va a llevar al pleno después de que en los últimos meses hemos visto en otras ciudades de la comunidad valenciana cómo se han retirado cruces parecidas en las puertas de las iglesias. Un debate que ahora mismo pues, en Elche no está abierto y que Vox va a introducir en la agenda mediante una moción en el pleno. Veremos cómo queda, eh, si el resto de partidos políticos entran en ese debate o no. Salva, muchas gracias. Y lo a la una aquí. lo contará nuestra compañera Marga García y Ana López. Ana López, y Ana García eh, y Marga García, aquí en el 101.4 de la FM y esta noche a las nueve y media en Telenit. Lo contarás tú. Pues muchas gracias. Ah, Nosotros hasta luego. hasta luego. Nosotros ahora seguimos esta ronda para terminarla con la previsión meteorológica porque también es actualidad la lluvia que desde anoche está cayendo en Elche. El Tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Bueno, buen día. Comenzamos una semana marcada por la inestabilidad atmosférica. Durante esta madrugada se han registrado precipitaciones localmente moderadas, acompañadas de aparato eléctrico. En buena parte del territorio se han recogido cantidades en torno a los 7-15 litros metro cuadrado. En lo que resta de mañana, apertura de algunos claros, pero por la tarde de nuevo volverán las precipitaciones que incluso podrían llegar a ser localmente moderadas. El viento flojo de sureste y las temperaturas similares a las de ayer en máximas que en buena parte del territorio van a alcanzar los 20 21 grados mañana martes continuará la inestabilidad atmosférica con paso de abundante nubosidad algunos claros por la tarde se podrían repetir precipitaciones de carácter débil el viento flojo de sureste a partir de mediodía y las temperaturas sin cambios significativos máximas en torno a los 21 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por ...por lo menos hasta los 15 grados... ...entre miércoles y jueves... ...no esperamos precipitaciones... ...ambiente relativamente soleado... ...con intervalos puntuales de nubosidad... Eh, ...temperaturas a la alza... ...para el jueves podríamos rozar los 23 grados... ...pero ojo porque de nuevo... ...durante la jornada del viernes... ...volverá la inestabilidad atmosférica... ...con abundante nubosidad... ...precipitaciones puntualmente moderadas... ...ya para el primer fin de semana de mayo... ...ambiente soleado... Viento flojo de componente marítima, sobre todo de cara a la jornada del domingo y temperaturas todavía bajas para la época del año en la que nos encontramos. Valores que no van a superar los 21-22 grados. ¡Hasta luego! Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Hola mundo, somos Origen, el proyecto de sostenibilidad de la ALYUB.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 ...del chopo ilicitano, es un árbol único y singular... ...es una especie alóctona, es decir, no es originaria de aquí... ...sino de fuera del este de Asia... ...se piensa que la introdujeron los musulmanes... ...en el sur de nuestro país, también en el norte de África... ...y está muy arraigada en en ...la comunidad más importante se encuentra... ...en un tramo de la acequia mayor del pantano... ...es una hilera de pies... ...todos ellos parece que salieron... ...de un mismo ejemplar original... ...son hembras... ...su rareza botánica... ...la convierte en ese árbol singular y único... ...y quizá sea por eso... ...por lo que un apasionado de los bonsáis, ...el ilicitano Pepe Ferrando... ...haya... ...ha apostado por esta especie... ...para reproducirla con esta técnica milenaria... ...del cultivo de árboles en miniatura... ...acaba de publicar hace unos meses... ...la guía de cultivo del Populus Euphratica Olivier... ...el nombre científico del chopo ilicitano... ...Pepe Ferrando, muy buenos días... Hola, buenos días... Primero, ¿por, es... qué? ¿Por qué ha escogido usted el chopo ilicitano? Bueno, pues porque es una especie que ya como ya has dicho no existe en, en toda Europa, ¿no? Y luego, pues, a nivel de Ponsai no lo tenía nadie, ¿no? Entonces, me, me picó la curiosidad de decir, ¿por qué no lo tengo yo? Y empecé a indagar, indagar, hasta que pude rehacer algunos. Re ¿Rehacer algunos qué? Porque, eh, ¿cuál fue el primer árbol eh, que usted... ¿de dónde, ¿De dónde ha cogido el chopo ilicitano para reproducirlo en macetas? Yo lo conseguí de... de en principio me autorizaron a ir a, a la acequia mayor, a ver si allí lo podía reproducir. Eh, cometí un error y lo dejé estar. ¿no? Entonces luego, por mediación de amistades, pues, pude recoger uno de, de aquí del ayuntamiento, de, de, de, de donde están aquí almacenados, podríamos decir. Eh. Eh, de los viveros. Del vivero municipal, que era entiendo. un árbol pequeño, un esqueje, una rama... No era, pues, no, era un árbol en una maceta, pues que tendría metro y medio, más o menos de alto, más o menos tendría. Entonces yo hice ahí unos acordos, y entonces sí que pude reproducirlos, que son los que aún tengo. ¿Y cuántos tiene? Yo tengo ahora unos treinta. ¿Y qué pasó en la acequia mayor, donde realmente está eh, la comunidad originaria de, de, de chopos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pudo reproducirlos de, de ese lugar? ¿Qué error es el que cometió? Pues el error número uno. <risa> es que resulta que, vamos, bueno, yo para poder reproducirlos eh, hice lo que es un sistema que es de acodo. Es decir, por semillas no se puede hacer porque no hay machos. Y tiene que ser por acodo o por esquejes, ¿no? Y por raíces. Entonces, claro, por raíz no puedo porque allí no me dejaban tocarlo, ¿no? Entonces, dije, bueno, la única forma es hacer acodos. Entonces, yo de domingo a domingo iba a regarlos, los, los acodos. Claro, cuando ya llevaba dos meses, pues me di cuenta que aquello estaba seco completamente, se habían secado las cuatro ramas que hice. Y entonces, dije, pues esto no funciona así. Pero al cabo de ocho o diez años, pues me, me pica otra vez la curiosidad, ¿no? Por eso fue en los años 80 o 90, ¿no? Y entonces lo, lo, al recoger yo una, un, una maceta con un chopo, de, bueno, había un par de ramas, yo me lo traje a casa. Entonces yo todos los días o cada dos días o máximo tres días lo regaba. Entonces descubrí que, claro, como yo nada más que iba de domingo a domingo, en una semana se secaba la tierra. Y entonces el acodo, cuando usted lo, lo seca, O sea, la tierra se seca, no, no, no, no funciona, entonces se seca la rama, entonces tiene que estar siempre húmeda. Y ahí fue donde yo me di cuenta y ya, eh, eh, ya empecé a hacer más. ¿Es quizá por eso, por lo que es muy difícil eh, ver chopos en otros lugares que no sea en las riberas de las acequias, de las zonas eh, húmedas? No, no, no. Lo que pasa es que, vamos, mi opinión particular es que no no ha habido un no sé, un interés, podríamos decir en decir, bueno, pues vamos a ver reproducirlo y vamos eh, eh, no sé, pues en el parque que hay en muchos en lo que es el, lo que es el, el el río, pues poner ahí también ir poniendo, entonces no sé cómo decírtelo, no no quiero ofender a nadie, ¿no? Porque no me no es mi estilo, ¿no? Yo creo que no se le ha prestado atención adecuada ...para reproducirlos y más de una especie que no hay en toda Europa. Entonces, bueno, usted, entonces ahí... usted consiguió ese ejemplar de los viveros municipales... interés eh, tiene que haber en el momento en que hay plantas pequeñas que... Sí, pero no hay muchas, ¿eh? o sea, hoy en los viveros del ayuntamiento hay... ...pero no hay muchos, ¿no? Es decir, no, eh, no es una, un, como diría, yo soy de la opinión que digo... Los viveros, de, los viveros tienen un sistema que se puede reproducir con mucha facilidad, que yo no lo tengo, ¿no? Eh, tipo invernadero. Entonces, por esqueje, puedes hacer todos los años puedes hacer 500 o 600 o 700 o, o 1.000. Y, y no se han ido haciendo, se han ido haciendo unos cuantos, pero no, no es... Vamos, mi opinión es que se debería de, de estar más encima de ellos para ir constantemente reproduciendo y tener, y tener muchas zonas donde hayan, eh, no, sé, eh, no sé si me explico bien o no. Sí, sí, usted está poniendo sí, no, en valor un árbol que tiene su rareza botánica, su singularidad sí, y su importancia, y además tiene el nombre de Elche, se le ha puesto así ah, sí, sí. el nombre Ilicitano, Chopo Ilicitano, porque no hay en ningún otro lugar, eh, creo que hay algo en Albanilla, pero... Sí, sí. pero... Sí, bueno, pero los de Albanilla, los de Albanilla, según, según he eh, podido yo en medio he a enterarme, eh, los anillos son eh, hijuelos de aquí, de, de Elche. Tengo yo entendido, eh, no, no lo puedo asegurar, pero yo tengo entendido que se llevaron algunos de aquí. Uh -huh. eh, Pepe, ¿y usted, ustedes... usted eh, cuántos sí. ejemplares de bonsai tiene de chopo ilicitano? ¿Ha podido yo tengo, reproducir? Yo, yo tengo unos 30 y ahora he hecho unos esquejes que quizás pues tenga 15 o 20 más. O sea, me voy a juntar este año con unos 50. ¿Y el 50. haber publicado esta guía del cultivo del Populus? ¿Por qué es? ¿Porque usted quiere compartir con el resto de, la, de los ilicitanos y de los aficionados al bonsai eh, sí, que bueno, este árbol sea, este ejemplar sea perfecto para, para cultivarlo como bueno, árbol de en, miniatura? En principio, en principio lo hice con unas ideas. Porque sabes que normalmente las personas no vivimos toda, la, todo, toda para siempre, ¿no? Entonces yo la idea mía en particular en un principio fue decir, oye, voy a ver si hago un, un, una edición de un libro, pues mira, para que mis hijos el día de mañana pues tengan un poco de historia mía y se acuerden de mí, ¿no? Entonces de ahí ya empezó, che, ¿por qué no hago un poco más? Y poco a poco pues, me fui tomando más interés en que se publicara más. Entonces fue que me puse con, con, vamos, con el ayuntamiento, me puse en contacto con ellos, les llevé una, una, unas copias que había hecho, ya con imprenta y todo, pero no el libro, ¿no? Entonces les pareció bien, y entonces me dijeron, de, de, porque yo la idea miré de hacer unos 10 o 12 libros, ¿no? Entonces me dijeron de hacer 50, yo no les puse pegas, bueno, lo que queráis. Me, me dijeron que, que donde yo le había hecho el cálculo este que, de hacerlos, pues que eh, me lleven un presupuesto, ¿no? Entonces me hicieron un presupuesto, se lo llevé, me lo autorizaron y de ahí dijo, bueno, pues mira, si se lleva la, a la biblioteca, a algún instituto, a lo mejor a alguno de la universidad, pues se, se da más conocimiento... De, del libro ¿no? más que del libro de cómo reproducirlos eh, qué cuidados necesita eh, una serie de, de pausas que, que después de tantos años mmm, dedicándome a González pues tengo más o menos un poco de conocimiento no, no es que tenga muchos pero tengo los míos quizás sea la primera guía que conozco yo al menos es la primera guía que conozco no, de, de, de, no, de ese cultivo no, del chopo ilicitano ¿no? ¿no? ¿hay más? No, no, esta es la segunda ¿La primera de quién es? Mía también. Ah, Pepe, vale, que usted sí, sí. ya lleva... Esta es, es la segunda fase. ¿Por qué? ¿Por sí. qué dos, dos guías? ¿Qué pasa? No, por, no porque una, una la hice en la época que estaba de, de, de alcalde Alejandro, eh, que fue de los primeros que yo empecé, ¿no? Entonces hice una guía pequeñita, es decir, no sé, ahora exactamente si, si usted tenía... Eh, diez, doce folias, no me acuerdo ahora exactamente, pero era muy reducido, ¿no? Entonces aquello no, además lo hice para cuatro amigos, pero ahora ya yo tenía pues, muchos, muchos, muchos apuntes sueltos, y dije, ¿qué? Pues yo podía hacer un libro que se quedaría bonito, estaría tal, tal, tal, y me, me ilusionó y fue cuando hice lo que es un libro, aquello fue una guía pequeña. Y, y Pepe, usted ahora está jubilado, por eso ha tenido más tiempo de publicar esta guía sí, un poco más amplia sí, y que sí, se va a repartir eh, en centros educativos, e incluso sí. se va a quedar en bibliotecas, va a tener sí. su utilidad sin duda. Pepe, ¿pero usted de dónde sale? usted, usted qué, qué, qué, ¿En qué ha trabajado aquí en Elche? Parece mentira, no te acuerdas de mí, no soy sé bueno, peluqueroso. Sí, pero eh, la audiencia quizás no le conozca como yo. Ah, bueno, sí. bueno, sí, bueno, yo, bueno, yo hasta los 20 años fui asesor de empresa, ¿no? Estuve trabajando en una asesoría hasta que me fui a la Mili y cuando ya estaba la Mili me dio por cambiar de oficio, ¿no? Entonces fue cuando aprendí peluquería y ya me metí a la peluquería. O sea que lo suyo, lo suyo siempre han sido las tijeras, ya sea sí, para sí, el bonsái sí, sí, o para sí, sí, sí, las personas. Sí, sí, sí la, las tijeras, sí, la verdad es que sí. Eh, eh, Pepe, eh, sí, supongo sí. que su lugar favorito de Elche es la Glorieta. Hay que decirle a la audiencia que tenemos un ejemplar de chopo sí, sí, en de la gracia. Glorieta que es magnífico. Sí, sí, es precioso, es precioso. El que hay en la Glorieta es precioso. De hecho, en el libro sale una foto de, de ese ejemplar. Es decir, dentro de, de mi libro, de todas mis, con, de mis explicaciones, yo he hecho fotos, bueno, un amigo me hizo unas fotos de, de ese show publicitario que hay ahí, unos cuantos que hay en el orden, el también, que hay algunos, hay varios, y ya hicimos unas fotos, luego fueron retocadas y se, se ha hecho ahí, o sea que… Eh, eh, ¿dónde, ¿Dónde tiene usted identificados los chopos? ¿Dónde los tenemos? Apertar el árbol de la glorieta, que, que bueno, que es precioso, porque es que cada vez abraza más la dama de Elche, porque lo tenemos justo al lado de la estatua es, de la dama es, de Elche. Es, es, es, exacto, está enfrente mismo. Eh, luego, eh, los, el orden luego... ¿y dónde más? ¿En qué otros lugares? Bueno, aparte también de la acequia mayor del pantano, ¿en ese, qué otros sí. lugares que es ahí donde está la comunidad originaria? Sí. ¿En qué Aquí otros lugares? Hay... Aquí hay unos cuantos un poquito antes de, de llegar al Hotel Huerto de Locura. Ahí hay unos cuantos, entre el Huerto de Locura y... ¿Cómo se llama el Hotel Huerto? Que hay? ahí no me acuerdo ahora. Bueno, conforme entras para ir al Huerto de Locura, a mano derecha, pues a mitad de calle, ahí hay unos cuantos también. Ajá. Y, y tenemos en el Parque Municipal. Eh... Sí, en el Parque también, sí, sí. ...y eh, supongo bueno, que más, en más lugares eh, a lo largo sí, del cauce del río... ...sí, sí, no, y aquí bajo en la cartera de Dolores... Eh, ...también hay, hay unos cuantos plantados... Eh, ...hay en varios sitios, porque esto es que, mm, pasa lo siguiente... ...que hubo gente en, hace, a, hace muchos años... Porque, que, ...que le regalaron uno, pues de esos que se reproducen... ...o lo cogieron de raíces, lo plantaron en su terreno... ...y de ahí ellos se reproducen mucho por raíces... ...entonces hay varios campos que hay... ...yo de, de hecho ya estuve eh, por medición de un amigo... ...fuimos a recoger unos cuantos ejemplares... ...bueno, mmm, pequeñitos... ...para que los cultivaran... ...pero ya no sé nada más... ...que era cuando estaba, donde estaba... ...antes del huerto este de, de... ...vamos a ver si me puedo ...el huerto de... ...de Vizcarra, de el huerto se... de Vizcarra... ...o, o está no, hablando del huerto del Cura... ...el Lord del Gat... ...no, no eh, es verdad eh, que estaba ahí... ...lo de las... ...lo de las, eh, lo de las palmeras... ...ah, el Lord de San Plácido... ...el huerto de San Plácido... ...quiere decir sí, que hay, ahí es donde están los chopos... ...ahí también hay, ahí también hay... ...no, pero yo me refiero... ...¿dónde estaba el huerto este que... ...que daban... En, ...in vitro... ...es que no me acuerdo de el hora hora. del nombre... ...el Ordelgat, el Ordelgat... Eh, ...donde estaba eh, la estación Fénix... ...ahí exacto. también ha hecho posilicitanos ¿no? Mm, ...bueno no lo sé... ...de ahí es por medio de ...yo estuve allí dando unas, una, unas clases un día... Ajá. ...bueno fui dos veces creo que fue tres... ...a dar una, unas clases ¿no? Yeah. ...entonces por pues, medición de, de un amigo... ...pues me dijo oye... Tengo una amistad que tiene un campo que tienen varios. Ya, y usted, Podríamos ir a enseñarle a esta gente que puedan recogerlo y tal. Y entonces fuimos allí a cogerlos. Pepe, ya no sé. Claro. Pepe, dónde... no, hay, no hay mucho tiempo y quedan muy pocos minutos. Y hay que decirle sí. a las personas que si van a la glorieta se pueden parar, que miren al árbol, porque enseguida verán por qué es tan raro, botánicamente sí, hablando, sí, sí. Eh, el chocolate que... ¿Por qué es, lo es? Sí. Explíquenlo. Eh, eh, porque, es, porque es raro, claro. ¿te refieres? la rareza botánica que pueden comprobar si, si solamente observan un minuto el árbol. Pues para mí lo más importante que tiene ese árbol es que hace cinco hojas distintas. Efectivamente, las hojas, ¿verdad?, son totalmente sí, distintas. Sí. Son completamente, o sea, normalmente mmm, cualquier tipo de, de especie de otras clases, las hojas son iguales todas, a lo mejor puede ser que haya claro. una un poquito más grande que otra, pero con la misma forma. ...sin embargo aquí tienes... ...cinco hojas distintas... ...de distintas formas... ...y de distinto tamaño... ...y eso sale también en el bonsai... ...esa sí, rareza sí. fólica la sí, tiene sí, usted sí. en sus árboles... Sí, sí, sí. ...yo lo único que puedo hacer... ...si quieres, si quieres... Es, te llevo, porque yo ...no, no, tengo... no, era para la audiencia... ...no, no, no pero me, me refiero que si quieres... ...yo te puedo dejar un... un ...el libro de TikTok que yo me he quedado... además que me queda uno... ...te lo puedo dejar ahí un par de días... Una ...no se preocupe más. Pepe... ...nosotros ver, lo buscaremos la en las bibliotecas... ...le ah, agradecemos... ...no se preocupe... ...le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación... ...y que haya hablado de un árbol singular... ...que debería estar protegido aquí en sí, el Chem. ...sí, yo... ...y perdona ...una aclaración nada más... ...yo lo único que es que me gustaría... ...que el, el chopo que hay en la boleta... ...que a lo mejor si lo ...le explicaría un poquito... Es, ¿Por qué no hay un, un, una explicación ahí, o sea, un, algo, una piedra hmm. grabada como que es un para que la gente Porque si no, la gente no sabe lo que es. Efectivamente, ¿entiende? pero hoy en esta entrevista ya podemos decirle a la audiencia que se pare unos segundos porque merece la pena sí, ver exacto, la, sí. la belleza sí, sí, de sí, este sí. árbol que es singular y que sí. debería estar protegido. Eh, exacto, exacto, so, exacto, sí. sí. ¿no, ¿No se explica el por qué todavía no está protegido el chopo ilicitano, Pepe? Pues, pues mira, hablándolo claro, yo creo que el che es el único interés que tiene es en la palmera. <risa> Más claro, agua, ¿entiendes? Hombre, Va, no, es, no está Hablo buce. bajo mi punto de vista, ¿eh? Ah. No quiero decir que sea la realidad. Yo pienso que es un árbol que se le debería de prestar muchísima más atención que se le presta, que estuviese en muchos sitios, que se, que se viera y que estuviese explicado qué es ese árbol. Pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Pepe Ferrara. A, a ustedes, gracias. 101.4, Radio Marca.